Ahí va. La vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La vaca es comunicación, y y vuelta. Ahí va. Decimos no te calles, decimos como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Tecnología y sentimientos. ¿Qué es la inteligencia? ¿El alimento, la salud, la vivienda? ¿Son derechos humanos? ¿Para qué sirve tomar pastillas? ¿Cómo se sale realmente de la tristeza? Vamos a hablar de las adicciones, de los gobernantes, de los mitos y de los comercios del presente, para tratar de entender si este es un país de locos o un país de normales. También vamos a escuchar música para sufrir y música para ser realmente malos. Y como siempre, va a estar Pablo Marchetti con el grito pelado y algunas genialidades musicales para poder escuchar. Si todo esto te parece una locura... Hacela fácil Decimo Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores Editorialistas, opinólogos, denunciadores Movileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores Mejor decimos Estamos en unos tiempos de los más extraños y cantidad de gente me dice este es un país de locos. Entonces yo dije voy a hablar con nuestro colifato ilustre, con Don Hugo López, miembro de la cooperativa La Vaca, y te quería preguntar Hugo, este es un país de locos como hasta ahora, porque me gustaría charlar también sobre ojalá, fue, ojalá, ojalá se dice ojalá, ojalá, ojalá es hacer este ojales. Ahí está. Este sí. Eh, no, no, ojalá fuese un país de locos los alienados eh, españoles eh, me mandaron un libro de casualidad o causalidad llegó a mis manos entonces dice lo siguiente los locos, los artistas los que todavía tenemos sentimiento los que no perdimos este, el, el rumbo los que estamos en el camino de la luz y no de las sombras tenemos que hacer algo antes que los normales, en su estupidez, hagan estallar el planeta. ¿Te das bueno, cuenta? Es. Los locos queremos eso. Queremos eso. ¿Y los problema... colifas tenemos un refrán. Tenemos el derecho de ser felices. Venimos al planeta Tierra a ser felices, no a sufrir. Tal cual. Entonces, ojalá fuese un país de colifatos. Y el problema vendrían a ser los normales. Claro. Los normales hacen ¿Cuánto cosas ¿Cuánto hace raras? que están gobernando los normales? Puf. Añares. Tal. ¿Y...? ¿Qué? ¿Qué, están de, de ¿Qué están haciendo de la vida? ¿Qué están haciendo la vida, los normales? Y están sembrando de guerra, de hambre, de, de desolación, de tristeza. ¿Cómo hacemos para sobrevivir a, a toda esta degeneración hecha por los normales? Entonces, claro. bueno, convirtamos en, unos, en un país verdaderamente de locos. ¿eh? Cuando uno dice, ojalá que cada niño que, que nazca tenga, aunque sea una hectárea de tierra... ¿No es cierto? Sobra sí. la tierra para los 44 millones. Claro. ¿eh? Entonces, eso es lo que queremos los locos, los colifas. ¿Te das cuenta? Aunque dentro de la locura también hay locos malos. A ver cómo es eso? Nosotros no somos, somos locos colifas. Porque cuando uno dice, qué lindo sería que si tuviéramos una buena... Que no fuera comercial, que no fuera un comercio. Porque según me dijo Camilo de Cusandía, que era un loco... Ajá que comercio es un derivado de una, no sé si idioma, idioma árabe, no sé, por ahí es mentira, de él, una creación, ¿no? <risa> Dijo, comercio quiere decir aprovecharse de las necesidades de los demás. Ajá. O sea, yo compro un, un alimento a 5 pesos y si lo puedo vender 1000, lo voy a vender 1000, claro. porque el comercio no tiene corazón. Como le dijeron a Pudiese, no el músico, sino el al ministro. Eh, al ministro dice a los empresarios, a los grandes empresarios, le hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Tal cual. ¿Eh? Entonces, si dijéramos, bueno, no va a ser más comercial la salud. Sí. La salud va a ser un derecho humano. Perfecto. O la medicina. No va, no va a ser más un comercio el alimento. El alimento es un derecho humano. Va a llegar por un sistema a toda la gente. Un buen alimento, sin pesticidas sin este conservante, sin colorantes sin, sin, sin nada, química sin a, que le meten adentro ahora estamos sin sin alimento, mucha gente se alimenta mal claro. y, y tiene glifosato y tiene de todo porque como no pueden hacer una guerra eh, con Chile o con Perú o con Paraguay como se hacían antes las guerras entonces la guerra es sin balas, te matan sin balas, te matan intoxicándote, después tenés sos un enfermo crónico y los laboratorios ¿eh? venden el medicamento para que vos sigas viviendo crónicamente para mierda vivís claro. hecho un andrajo pero, no, pero con remedios no te, claro, pero te tenés estiran. que consumir 20 pastillas por día claro. es todo muy bien hecho Dentro, te enferman y te venden el remedio con la, el cual claro. sostenerte claro. sigue la charla con Hugo López nuestro colifato integrante de la cooperativa de Trabajo La Vaca. Sí. O sea que estamos hablando de una salud para derechos humanos, una alimentación para los derechos una humanos. Una vivienda. Una vivienda. Que no puede ser que yo necesite una vivienda y que la vivienda sea un comercio. Para el que no tiene, tiene que pagar un alquiler que equivale a un sueldo mínimo móvil. No tal, va. Tal cual. La vivienda tiene que ser un derecho humano. ¿Te das cuenta? Entonces, si vos tenés todos esos, esos derechos cubiertos, ¿Para qué querés ahorrar? No habría bancos. Porque la gente se ahorra para cuando seas viejo. Entonces no se necesitaría el ahorro. Claro. Porque vos estás protegido en la alimentación, en toda la dignidad de vida. Ahora que yo tuve una desgracia, digo, se vive indignamente y se muere indignamente en un hospital sin calefacción, este, soportando fríos intensos, eh, como en el hospital de Avellaneda que no hay calefacción o que se corta, este, eh, salas de seis personas con baño baño externo este, o, o este eh, o, o, o sin si, eh, soportando 50 grados de calor después de una operación, que te morís de del calor y no de la operación, entonces no va. No va. Y no. esa desgracia de la que nos habla Hugo Es el padecimiento de Rosa, tu compañera sí, de tantos mi, años sí, Todavía no estoy bien pero... Todavía no estás bien Pero la idea de esta charla es justamente Como eh, Para pensar de qué modo Frente a esas situaciones A las desgracias y demás Podemos pensar el, el país y la vida Y lo primero claro. que vos me decís es Ojalá fuéramos un país de locos Claro. Porque lo normal Es lo que ha llevado a ese cúmulo de Injusticias cotidianas que vos estás viendo, ¿no es cierto, Hugo? Sí, sí, sí. Y una, un amigo mío <risa> decía, no les tengo rencor, no les tengo rabia, no les tengo odio, no les tengo envidia, les tengo lástima a los que están haciendo eso. Son dignos de lástima. Porque la lástima dice que es el sentimiento más este, fuerte en el sentido de desprecio, de desprecio, vamos a decir. La lástima. Y a la vez hubo una cosita antes de terminar este primer bloque. Sí. Vos hablas de la locura como una posibilidad, pero la locura, sinceramente, también implica un enorme sufrimiento. O sea, según bueno. como uno tome la palabra loco, la puede tomar por el lado positivo o, como decías vos, por un lado muy negativo. No, no, el lado negativo es cuando se agarra una crisis que es un dolor sin dolor. Hay una poesía sobre la, la, la comida también de Neruda que dice... Es, es algo que quema sin, sin fuego, es, es un incendio frío, es una cosa que no puedes explicar. Por eso se llega al suicidio cuando tenés una crisis. Es, es, es, es terrible, yo la pasé la crisis, tuve una sola crisis fuerte, ahora tengo otra crisis pero es, es más liviana, vamos a decir, es como que se murió alguien y estoy protegido ahora es una tristeza que es una tristeza y, y estoy protegido por por Hernán mi psicólogo un tipo buenísimo es increíble porque es del po ah, y a veces discutíamos con él no pero es es buenísimo es la colectiva. es paisano es de la colectividad pero no sé lo habrán echado creo ya este es es es un ser este qué sé yo Más, es, inente es un loco es un colifato o sea que el colifato Hugo López atiende con sí, sí, otro sí, colifato sí, y, y, y el psiquiatra también discuten otro política no, el psiquiatra ustedes le hicieron un reportaje también de esta <risa> y, así, y así sigue la vida en un minutito volvemos con Hugo López para seguir charlando sobre la locura sobre el país y sobre la actualidad Quéreme así piantado piantado, piantado. Caterpate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondra y Y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení Quereme así, pianta, bien, bien, bien, pianta, pianta Abrita los amores que vamos a intentar la magică locura total de revivir veni, am venit la Avenida, la ra, -da la ra, -da. la ja ra. -da. Viva locos, toți sunt locos lo mm, locoți, locoți, yo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 Nuestros libros tienen orejas y corazón La Vaca Editora Escuchan y laten www.lavaca.org Una red de pensamiento libre que financias vos La Vaca Editora Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org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 Decimu. No adivinamos el futuro Creamos el presente Decimu. Por el derecho a la rebeldía Hoy Decimu está de, de, de gran conspiración con el hombre de la vaca El hombre de la vaca es Hugo López Nuestro sí, colifato sí, sí, integrante de la cooperativa Sí, ¿Cómo? pero... ¿Cómo fue Hugo que decidiste un día venir y decir quiero estar en la Cooperativa La Vaca? Y porque tenía necesidad de, de, de hacer algo. De, antes de morirme, quiero este. hacer algo, aportar aunque sea un. nada, un, un pequeño granito de arena para ver si podemos mejorar este. este. este sistema que hace años que nos está gobernando en casi todo el mundo occidental, ¿no? Claro, estamos no en un estado de cosas general. Neoliberalismo, no sé cómo le dicen, ¿viste? Sí, le dicen Cal de muchos modos. Capitalismo degenerado, no sé. ¿viste? Palabras que se usan para definir esto y vos u te viniste y más que un granito de arena estás haciendo aportes permanentemente. ¿Y por dónde pensás que son los mejores aportes que se pueden hacer en tu caso? Hay mucho de creatividad, de humor, ¿Qué aportes son los que pensás que son los bueno, más interesantes de que hacer? hay que tratar metal? de hacerlo con humor, con alegría, como decía el finao Jaureche, creo que decía, si la revolución no la hacemos con humor, no, no podemos. Hay que meterle un poco de humor a todo. Este, Vos estabas haciendo la colifata, además, que sí. seguís haciendo. Sí, de vez por, en cuando. Y eso reúne a internados del Borda y también a externados, externados ¿cierto? Sí. En tu caso, ¿cómo fue tu relación con la Colifata? Bueno, con la Colifata me empecé a sentir mal. Entonces, este, no me acuerdo el nombre, Furlan, porque ahí no nos conocemos por los apellidos. Que fue panadero de, el, porque en el borda se fabricaba todo, se fabricaba, había dos o tres hornos de pan, todo. Ahora se no, ahora se terceriza. Este, eh, eh, me eh, Yo lo conocía este, militando políticamente. Entonces me dijo, me, me, me vio mal, dijo, me siento mal Furlan, tengo miedo que me agarre de nuevo la, la crisis. Dice, bueno, y que yo te llevo a un psiquiatra. Me llevó al borde me atendieron ahí, un psiquiatra y una psicóloga. Y me dice, ¿por qué no vas a la colifata? Digo, ¿qué es la colifata? Una radio. Dijo, y ahí empecé en la colifata, debe ser hace 20 años. Furlan ya falleció. Y a veces íbamos con Furla. tenía un Citroën de esos de antes, 3 Los 13B, viejos, Sí. El entonces como el me venía a buscar, alto, íbamos a Quilmes, que tenía un rancho en Quilmes, Ajá. me hacía bien ver el río, en fin, y me acordaba de cuando era joven, íbamos a las piletas y una pileta de que ahora lo tiene el club de pescadores, antes era muy accesible para la gente, ahora hay que pagar una cuota en el club de pescadores y es para la gente fina, pues no puede ir toda la gente. Íbamos a la costa de Quilmes, este, así hacían los Pini en el barrio. Bueno, todo ese tiempo. Hugo López reflexionando sobre la locura, la vida, el país y el futuro. Ahora, Hugo López, y vos planteaste debates, por ejemplo, con respecto al tema de la medicación, al tema de las pastillas. Claro, porque yo considero que las pastillas en un momento de crisis para que no sufras tanto, o no te suicides o no te mueras, o puedas dormir, porque dicen que después de cinco días de insomnio entras en alienación mental, así dicen algunos, ¿no? Entonces, esas pastillas te ayuden a salir de la crisis. Pero, si vos no tenés nada neurológicamente, si tu cerebro se enfermó psicológicamente, tenés que salir de las pastillas. Y una, una médica... Cuando yo estuve internado en un sanatorio contratado por la Obra Social en Flores, que no está más, porque el dueño tenía dos sanatorios para la gente pobre o de Obra Social y tenía un sanatorio de superlujo que se llamaba Emanuel para los ricos, con pineta de natación y todo. Nosotros no teníamos nada, era una casa vieja, encerrados, y la única gimnasia subíamos y bajábamos una escalera, uh -huh una escalera que iba al primer piso, cinco personas dentro de una habitación, grande como esta que estamos grabando. Bueno, este digo, yo pensé, sí, le pregunté, yo neurológicamente tengo algo, alguna obstrucción, alguna vena, alguna cosa, tengo epilepsia, tengo este Parkinson, tengo algo, es que tengo que tomar una pastilla, por ahora, no sé, cura no hay, digo, no hay cura, tenés que tomar constantemente. Este, no, no tenés nada en la cabeza. Esto, lo tuyo fue psicológicamente. Entonces, ¿para qué voy a tomar pastillas? Tuve suerte que encontré una doctora que me comprendió y me fui sacando las pastillas. Ahora me agarró de nuevo un problema, no dormía, me dieron pastillas otra vez y otra vez tuve que hacer el mismo proceso para poder sacármelas las lo que decís es no quedar siempre con las pastillas? No porque, queda... ¿Cómo quedás? Claro, porque la pastilla te ataca al hígado te ataca al páncreas te ataca un montón de... tiene un montón de contraindicaciones si uno lee en la medicina alopática las contraindicaciones no toma nada, ni siquiera una aspirina claro. o ese, ese, ese eso que calma el dolor ahora que se toma tanto, como se llama hay un, un, un medicamento que, que reemplaza la aspirina que tomás y te relaja y, y si tenés un gran dolor te lo calma ¿Cómo se llama? Viene de 400 mili, no sé, miligramos. El hipofreno. Hice, ese, hipoconfreno. Hipo. <risa> hipoconfreno, no sé. <risa> hipoconfreno. Bueno. bueno, eso también tiene un montón de y de la, la, la gente lo, lo, lo consume como si fuera dulce leche. Pero entonces, Hugo López, vos lo que estás diciendo es, vos has hecho un proceso en el cual tú... Tu... Eh, ...situación... ...en el Borda... ...como externado... ...la colifata... Sí, ...tuvo sí. crisis y demás... ...vos siempre trataste de salir... ...de las de pastillas... La... ...en una sociedad que se está empastillando... ...no, porque yo veo... ...tremendamente... Yo, ...yo hago un humor que digo... ...el médico me receteó pastillas... ...para dormir... Pero como me atacaron al hígado me dio una pastilla para el hígado. Pero como la del de hígado me atacaron los riñones, me dio otra pastilla para los riñones. Como la de los riñones me atacaron el, este un problema en el páncreas, me dio otra para el páncreas. Como la del páncreas me atacaron la circulación de las piernas, me dio una para la circulación. Como esa de la circulación me ataca el corazón, me dio una para el corazón. Estoy tomando 140 pastillas por día. <risa> Hasta que al final se cierra el círculo y voy a explotar. Claro. Y, y soy una pastilla caminando. Eso es claro. Sí. Una pastilla viviente. Ahora veo la rueda de los, de los colectivos, como decía, de los coches, y como decía un amigo mío, Trinity, de Apodoc que dice, y veo una pastilla, veo la luna y me la quiero tomar, porque creo que Otra es una pastilla. pastilla. Ahora, vos decís que es humor, pero más o menos. No, sé si no y la gente la toma pastillas sin sin control, claro. porque necesita... Ya te digo, en este sistema económico, filosófico, social, para poder sobrevivir, tapar su, su, su problemática con pastillas, que no te cura, la, tapa tu problema. Entonces, es ese, es ese es lo que estamos viviendo y los laboratorios contentos de la vida. Laboratorios Chochos es lo que nos cuenta Hugo López, que ahora nos va a relatar las diferencias y similitudes de lo que pasa del lado de afuera y del lado de adentro de los manicomios en la Argentina. Decimo. Soy malo, egoísta, ambicioso, soy. Todo es para mí, todo es para mí. Que revienten todos, que se mueran todos. Todo es para mí, todo es para mí. Quisiera que estallara la guerra nuclear y desapareciera la humanidad. Y solo quede yo. Que revienten todos, que se mueran todos. Todo es para mí. A los niños los odio, no los puedo soportar. Sus caras con dulce y moscas asco me dan. A los niños una cosa les voy a decir que se desengañen ya. Los reyes son los padres, la cigüeña no es verdad. Las de la barriga de la mamá todo es para mí. Que revienten todos que se mueran todo, todo es para mí. Todo es para mí. Decimo. www.lavaca.org Todo es para mí. decimo. Senado informa. Resumen de la sesión legislativa. Legisladores votaron la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley nacional que tiene por objeto promover una reducción del consumo de sodio en la población. También la asistencia, tratamiento, internación y rehabilitación por adicciones en forma gratuita al tiempo que crea la tasa y fondo especial provincial para la prevención y combate a las adicciones. Al mismo tiempo, votaron la implementación del sistema integrado de comunicaciones para la atención de emergencia en Rusia. Además, el cuerpo determinó la asistencia administrativa y contable gratuita para clubes de barrio y asociaciones civiles sin fines de lucro. Por último, declararon Paisaje Protegido de Interés Provincial a la Laguna Brava y su entorno en el partido de Valcarce y prestaron acuerdo para la designación en el juzgado de familia del Departamento Judicial San Isidro de la doctora Sabrina Citraro. Ingresa a wwwsenado medio O buscanos en Twitter como arroba senado-ba Y entérate al instante toda la información de la Cámara Alta Bonaerense Desde la dirección de prensa Senado informa Cuando sea grande quiero escribir Y contarte sobre mi país, mi provincia, mi barrio Contarte sobre nuestros ríos, nuestras montañas Nuestras escuelas, nuestras realidades Quiero contarte historias e invitarte a soñar. Soñemos juntos. Soñemos juntas. Soñemos juntos y juntas. Eso es ser grande para nosotras. Somos casi 300 revistas en todo el país. Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Plata y Patagonia. Somos muchas y queremos ser más. Más comunicación.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 Si no estás bien de la cabeza, sumate www.lavaca.org decimo www.lavaca.org decimo decimo aprovechar lo que te da la vida Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace seis años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía no, no? No, es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir, vivir en el presente. Decimos la diferencia entre quejarse y soñar. Esto no es un programa de radio, esto es de Simú, que se transmite por www.lavaca.org por más de 200 radios comunitarias, universitarias, barriales de todo el país y hoy conversando con nuestro colifato ilustre don Hugo López que recién nos contaba que quería y que siempre estás haciendo esta idea de poner un grano de arena para que las cosas sean mejores también nos estaba explicando Hugo, que ojalá el mundo fuera loco, porque todos decimos que el país está loco y demás, y vos sí. decís, ojalá fuera un país de locos, nuestro problema es que es un país de normales. Bueno, hay una, una película muy linda que se llama Rey por Inconveniencia, se llamó acá, con Alan Bates. Ajá. No sé si la vieron, se, se, se los cuento cortito. Dale. Es una guerra, lo, lo de, la, la primera guerra, o no, la segunda, creo. Bueno, y eh, el enemigo deja una bomba ...en un pueblo que va a explotar... ...¿no?... ...y todos se van del pueblo... ...que era el manicomio solo... ...los manicomios... ...los locos abren la puerta... La, ...la puerta del manicomio... ...y se hacen cargo del pueblo... ...uno se pone de intendente... ...el otro de peluquero... ...y es un mundo de felicidad... ...es increíble... ...bueno... De, ...después resulta que mandan un soldado... ...para averiguar dónde está la bomba... ...entonces los locos dicen... ...no falta el rey... ...cuando viene ese soldado dice... ...ese es el rey... ...y Ajá. lo ponen en de rey... <risa> ...querían tener un, un claro, rey que gobernar ...y claro. entonces... ...bueno... ...el muchacho se enamora de una chica... ...que estaba en el manicomio... ...que patatín patatán... ...al final viene el ejército de nuevo... ...viene el ejército de nuevo... ...y se encuentra con el otro ejército... ...los locos están en un balcón... ...y se matan los dos... ...y los locos mirando así... viste ...se mueren todos el ejército el enemigo y el, el otro que, lo, lo, que era enemigo del otro Tal se acuerdo. matan todos y los locos mirando en un mirando balcón eso. hasta que al final se vuelven al al manicomio y ahí el que era el obispo se ve todo que tiran todas las cosas del mundo normal ¿viste? se ven todas todo, eh, la, las cosas de la iglesia eh, bueno, de, dejan todo se vuelven al manicomio claro. el que lo nombraron rey Lo suben arriba en un camión para ir a la guerra a otro combate. Cuando pasa por el manicomio, se tira del camión, se desnuda, toca el timbre y tiene una jaula con un loro adentro para quedarse en el manicomio. Se quiere quedar adentro. Porque ahí, cuando uno, a veces, me ha tocado estar en la CONIFATA en la radio de la CONIFATA y he charlado con vos y con otros amigos, y me dicen... Mirá, es más manicomio del lado de afuera del paredón sí, que del lado eh, adentro. Le habían puesto una flecha y dice manicomio, y apuntaba para afuera. En vez de salida... No, pero no es así, el manicomio no es, así. es muy triste. El manicomio es muy triste. Sí. ¿Qué situación justamente encierra la del manicomio? ¿Y cómo está esa pelea por el hecho de la desmanicomialización que vos has planteado bueno, tantas veces? la desmanicomialización se hizo la ley de salud mental, que es una ley fabulosa, muy buena... ...con Casa de Mediacomino... ...dicen que en 1920... ...1920... ...2020... ...se van a cerrar todos los manicomios... ...una vez estuve en una reunión... ...y le pregunté a los Brasi a la gente de Brasil... ...que allá cerraron los manicomios... ...¿qué hicieron con la tierra... ...de los manicomios... ...porque tienen lugares... ...donde la tierra es muy valiosa... claro eh, ...imagínate el Borda lo que debe valer... ...por eso invadieron el Borda... ...hace 3, 4 años para hacer el country club, después querían hacer el centro cívico. Bueno, claro, capturar esas tierras capturar para poder hacer, hacer negocios inmobiliarios. Y que van a hacer con los locos también. Claro. viste. Entonces estaba planeado hacer pequeños manicomios que algunos médicos también habían alquilado casas para tener 10 locos y el gobierno le da 20, 20 30 mil pesos por loco y el tipo ese se lleva un lindo dinerillo. ¿No es cierto? Y eso no es cerrar los manicomios. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, este, vamos a nosotros planteábamos que los terrenos de los manicomios se conviertan en un pueblo de la salud, donde allá, educación, este, investigación, emprendimientos, este, deporte, un hospital general no solamente con con psiquiatría, sino que tenga todos los, los elementos. Este, bueno, lugares donde el pueblo pueda ir, claro, recuperar eso para la comunidad. Claro, decir, me voy a tomar un mate al este al parque Borda, al pueblo de eh, Borda, pueblo de la salud. Uh -huh. De la salud, del arte, de la ciencia, de la vida, del cariño, de lo que sea. Eso planteábamos nosotros, hicimos una reunión, pero los gobiernos se quieren apoderar para hacer un emprendimiento inmobiliario 83 añitos tiene don Hugo López con quien estamos compartiendo esta charla colifata para decimos además ¿qué pasaría en ese caso con la gente que está en el hospital claro, claro. los internados por eso te digo que ya como lo querían vaciar a muchos internados los llevaron por el PAMI a lugares privados Y a Garcés le robaban el dinero, ahí en Luján donde estaba, un primo de él. Lo sacaron del manicomio y al poco tiempo se murió porque era el filósofo de la colifata. Entonces te sacan de su lugar, entonces el enfermo decae y muere. ¿Eh? Como dice Martín Fierro, vaca que cambia querencia se atrasa en la aparición. Siempre estás metiendo la poesía, el humor, claro. la historia como un modo de comunicar. Vos siempre tuviste como una especie de, de impulso por la comunicación notable, ¿no es cierto? Porque aparte cantás, escribís. Claro, lo que pasa que, vamos a decir, a veces uno tiene que trabajar para, para poder vivir de lo que a uno no le gusta. Sí. Y como yo estaba medio perdido en la nebulosa ya de chico, anduve mal, como dije yo... Y por qué te viniste? ¿Por qué te enfermaste? ¿Por qué te agarró el problema mental? Por la pobreza. Yo veía la la pobreza de vivir en una pie, en una habitación todo junto. Mi hermana, yo mi mi, mi viejo, mi vieja ver cosas que uno no, no sabe lo que lo lo que es, lo que están haciendo como es el acto sexual. Eh, bueno, ya entras en la miseria y yo quería salir de eso. Quería tener un una casa con con agua caliente, calentar la olla en, en, en un, con carbón para bañarse los sábados, nada más. Eh, hay en Raota hay una foto muy famosa donde te, está el viejo en el tacho y con una pava grande la vieja le echa agua, como se bañaban, Bueno, así nos claro, bañábamos nosotros. Y daba eh, mucha tristeza. Tener, el que tenía un inodoro era rico. Nosotros teníamos un excusado, un baño... Que, que las napas subían y salía todos lo, los detritus para afuera y la desesperación de salir y no poder porque uno no tenía estabas este encerrados en un túnel pude salir después más adelante pero quedé herido quedaste herido, quedé herido. pero a la vez fue como una pelea contra, una pelea, contra la tristeza contra también. la tristeza ¿Cómo se le gana la tristeza claro ¿Cómo? se le gana con el humor tuve siempre humor mi viejo a pesar de todo de su depresión o o de lo que sea, después me enteré que el padre de mi viejo fue expedicionario al desierto con Roca luchó, fue sargento de la primera línea la fue juez de paz en Vitorica, provincia de Buenos Aires y después terminó como comisario general en, en el tiempo de que La Pampa era gobernación y mi viejo tuvo algo que no me contaba después descubrí yo porque una vez fuimos al museo y dice, tu, tu abuelo luchó con este general estaba el general Roca Y debe haber venido, no sé, si mi abuelo era kurda, porque term... después encontré el expediente de él y decía, murió de cirrosis. Así que fue una historia medio tremebunda que hubo ahí. Y entonces la, la familia ocultaba eso. Ocultaba, claro, porque participó en nada nada demasiado interesante. viste ¿no? Pero este, yo a veces digo, y yo soy culpable también que mi abuelo hizo ese des desastre. O por ahí lo, lo conchavaron... Este, de guapo, tenía que ir o ir o lo mataban, no sé bien, pero vos lo que decís eh, vos retomando lo que veníamos diciendo es el humor mi viejo tenía sentido del humor sí y después se, se deprimió, no cantó más era un buen guitarrista, sabía música porque se había educado en la escuela de Don Bosco allá en La Pampa y allá los este, los salesianos enseñan este, muy bien y dice que el, el cura iba con un surki y donde había un chico huérfano o que comía mal o que eso, se lo llevaba para la escuela, le daban de comer y, los, y le, lo instruía Day after day Alone on a hill hugo lópez nuestro colifato ilustre nos está contando sobre su papá sobre su vida pero ya vamos a volver para hablar de los avances de la tecnología y los avances en sentimientos vamos a hablar sobre las adicciones y a lanzar al mercado una nueva pastilla para curarnos de las pastillas son going down and the eyes estoy en el manicomio en los años 60 salieron todas las canciones de protesta, esta es una canción conformista y estoy tratando de componer canciones conformistas para estar conformes con lo que uno es, con el, con lo, lo, lo que el mundo es, lo que la Argentina es y dice así suframos, suframos hasta reventar, suframos, suframos hasta no dar mal suframos, suframos hasta reventar, suframos, suframos hasta no dar más. No hay que quejarse porque el sueldo no alcanza, no hay que quejarse porque no hay comida, no hay que quejarse por nada, por nada, hay que sufrir hasta reventar, hay que sufrir para el cielo ganar. Pasará un camello por el ojo de una aguja, antes de que un rico gane el reino de los cielos. Cuanto menos comida y menos cosas tengas tú, y más sufrimiento tengas ya, más pronto al cielo irás. ¡Qué lindo que sufrir! ¡Ya, ya, ya! Suframos, suframos, hasta reventar todo el mundo. Suframos, suframos, hasta no dar más. Hay que sufrir. Hay que gozar la pobreza, es una virtud, la riqueza la hizo Satanás. ¡Viva la pobreza! ¡Viva la virtud! Hay que sufrir hasta reventar. ¡Para el cielo ganar! Decimu. www.lavaca.org Decimu. El sindicato de los trabajadores de las telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web: www.foetra.bsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Decimos. Mu, el periódico de la vaca. Decimos. Todos los meses pateando la calle.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 O sea, el grito pelado. Hola, ¿qué tal? Seguimos en el grito pelado, el segmento musical de Decimu. Eh, les quiero presentar ahora a una compositora y cantante, una cantante excepcional realmente. Eh, muy joven y que. Bueno, hace tiempo ya viene viene cantando, viene animando la nueva escena de la canción eh, porteña. Me refiero a Melina Mogileski, que acaba de sacar su segundo disco, que se llama Mudar. Melina es una cantante, insisto, buenísima, muy sutil, y hace una música un tanto inclasificable, que junta como retazos de distintos... Eh, de distintos lugares de la canción que van desde desde la desde el folclore hasta ciertas cosas del rock más experimental pasando también por ciertas cuestiones de la de la música contemporánea les recomiendo muchísimo a Melina Mogileski y les recomiendo mucho que escuchen este tema que se llama la nada să. Su aire lleno de fantasmas. Sueño con la nada hechizado. fue el grito pelado la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú Decimú no soy la persona de tu vida soy la persona de mi vida Decimú Decimú Hugo López hoy está en este Decimú Hugo es Nuestro, es integrante de nuestra cooperativa, integrante de la colifata. Y te quería preguntar, Hugo, siempre hay un argumento que vos me has planteado varias veces que es que los gobiernos le tienen miedo a la inteligencia. Ah, sí, sí, eso lo leí una vez. ¿Y cómo, cómo está la historia actualmente? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo eso? ¿Sigue vigente? Sí, yo, porque una vez, mira, en un en un diario, que es muy importante, y es de derecha, no es de izquierda, decía: el día que gobierne la inteligencia será será una vida mejor para todos. Está gobernando la viveza. Claro. Y con la viveza no hacemos nada. Uno se puede salvar individualmente, haciendo cosas que perjudican a los demás. Ese es otro de los problemas que ¿Cómo hay. Vos decís, la viveza como el aprovechamiento... Claro, del otro, claro. Este, decir, bueno, eh, qué sé yo, hago la bicicleta financiera, este, sé cuándo va a aumentar el, el dólar, este, bueno, eso es la viveza. Me conozco todas las trampas, claro. O vendo este, cosas ilegales para hacerme rico Bien. y enfermo toda la gente vendiendo, vendiendo basura. ¿Eh? Eso es la viveza. Y frente a eso, vos lo que decís es los gobiernos no quieren la verdadera inteligencia. Claro, porque el inteligente, el inteligente, este, no, no, el verdadero inteligente, digo yo, el verdadero inteligente piensa en los demás. Ajá. Digo yo que eh, es inteligente, es inteligente para hacerse rico, para robar y para como dice el refrán, el, hay, hay un sistema que hablamos que se dice neoliberalismo, mongomismo, qué sé yo, comercialismo, eh, un osismo eh, rarísimo, sí, sí. Sismo así, que dice, el sistema es hacer dinero la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible sin medir las consecuencias. Si yo tengo que sembrar veneno, vender veneno, vendo veneno. Si tengo que hacer una guerra, soy fabricante de armas, de misiles, hago una guerra para vender misiles y venirme rico. Eso es la viveza. Ah, y es un afán de codicia, porque vos también codicia, usas, sí, te sí. gusta esa palabra también en el sentido de describir un poco lo porque que está Porque nosotros los seres ser... humanos avanzamos en la tecnología, pero no avanzamos en los sentimientos. La tecnología avanzó una barbaridad y sigue la codicia, sigue la explotación de, de, de lo que decían este Carrito Mar, la la, la explotación del hombre con el, por el hombre... Eh, bueno la guerra todo y la verdadera inteligencia sería poder combinar cabeza claro. y también corazón sí, sentimiento claro. claro sí sí y eso es es difícil ¿viste? porque el hombre está como enseguecido, tienen veinte mil millones de pesos en paraísos fiscales y una boledez porque te vas a morir pelotudo, para qué quieres veinte mil pesos en, en en los en los paraísos fiscales no sé viste Veinte mil millones de pesos. dicen que hay cuatrocientos mil millones de pesos. De en dólares, hubo. de dólares, de dólares. Todavía, todavía. de dólares. Si los traen para acá, ya ni sabemos qué significa también Y plata. hacen un, una línea ferroviaria y le dan laburo a a, a cientos de, de, de miles de personas y, y hacen una comunicación en, este con todos los países a través del ferrocarril como hacen en Europa y bueno, y fenómeno. Claro ¿Y claro. ¿Por qué no lo traen? Y todo esto lo hacen los señores y señoras a los que llamamos normales. Claro, y que a veces gobierna el mundo. Y gobierna, mundo. Y gobierna la Argentina. O sea que lo anormal, porque has hecho un programa de, de televisión para la vaca justamente que es Anormales, lo anormal sería la posibilidad de encontrar un tipo distinto de formas de pensar y de sentir. Claro, y de usar la inteligencia para ir bien, no para el mal. Nuestro colifato de cabecera, don Hugo López, en esta charla para este Decimos de locos. Ahora, el otro día vi que hiciste una propuesta deshonesta, que es que hay que fabricar nuevas pastillas. Ah, sí, porque hay que hay que fabricar una pastilla que te saque la edición, no solamente de las placines, sino de la droga también. Ajá. Porque todo es droga. La aspirina. Este. los psicofármacos. La. Eh, la, la la. la cocaína. Este. bueno hay una heroína. farmacia cada 10 metros. Todas Vivimos empastillándonos. No no hay ahí en la calle de Entre Ríos hay un lugar donde hay tres farmacias en, en cada esquina le falta la cuarta y la ¿Viste? tenemos completa. Claro, este nunca hubo tanta farmacia y nunca trabajaron tanto. ¿Y vos querés aprender una pastilla Y Un nueva? pueblo no, bien, como decía Hipócrates, el primer sabio, el primer médico dice que fue el primer médico que decía que el alimento Sea tu medicina. Eso quiere decir comer de un modo... Claro, que el te... hombre es lo que come. Claro. O es, otro decía, el hombre es lo que cree que es. Eh, que si vos te crees que sos Gardel, sos Gardel. Los locos dicen, yo soy Gardel. Y un psiquiatra dijo, dejá, si vos te crees que sos Gardel, no le hace mal a nadie. El otro, la otra vez que nos reímos, vino uno y me dice, Ju este Juan Domingo Perón, mucha, mucho gusto, le dijo, mucha, mucho gusto a Evita Duarte. Y se fue contento. Estaba contento, cada uno cree claro, lo que yo, quiere Claro, no le decía mal a nadie ¿Por qué le vas a dar una pastilla? Porque se cree que es Perón Si no lo vas a curar Perfecto, pero hoy tenés medios de comunicación Donde la gente aparece diciendo cualquier disparate sí, sí. Y se lo toma como algo bueno, cierto Dicen es, que es la posverdad Estamos creando una pastilla Para este, sacar la adición a las pastillas Perfecto este, ¿Le pusiste marca? sí, sí Así le sí, salimos a venderla ¿ves? Se llama Avivol Avivol a vivo la pastilla, este que es la única que cura las adicciones. Perfecto. Uo. Porque bueno, ahora hay adicciones... Para, este, ¿Qué para, adicciones hay de eso? Y ahora hay nuevas adicciones, ejemplo, aparte de las que había antes, antiguamente. Porque está la del teléfono. <risa> este <el> teléfono. <risa> que yo como no veo un carajo. Entonces, no veo la pantalla. Aparte, de... ya que yo vengo, soy deficiente visual desde niño. Y aparte ahora tengo cataratas encima... Este, no, ah, veo, bueno. no veo el teléfono viste entonces no puedo mandar mensajes porque pongo mal el dedo Pero y aparte como los viejos empezamos a temblar tenemos un poco de temblec entonces entonces yo quiero apretar la la, la e y como tiemblo un poco ap aprieto otra letra aprietas otra letra y mandas cualquier mensaje claro es otro. bueno adición al teléfono adición al juego bueno que ahora recién dice que hay adiciona a la computadora No. Adicción a la comida. Bueno, y adicción también a la. a, a todo lo a, a todo el pastillaje que existe. Perfecto. Y puede ser que haya una adicción también. Adicción que, al sexo. Al sexo, perfecto. Y que haya una adicción a que nos gobiernen diciéndonos lo que tenemos que hacer. O sea, hacer un Claro, Adicción a a estar contentos con el verdugo. ¿Cómo se llama eso cuando.? Te enamorás del verdugo la este. Sí, hay un síndrome. No, síndrome de, de Stockholm. Está. Está. Es cuando te enamorás del secuestrador. Claro, ¿no? vos te enamorás o sea, del el... que está gobernando en el mundo y, y crees que sí, ahí te está matando. Entonces estas pastillas te hacen despertar de tu largo sueño embrutecedor. O tu largo pesadilla embrutecedora. Bien, entonces. Hagamos un, eh, la venta última de estas pastillas. A ver, porque estas hay que venderlas realmente o sí. se pueden vender imaginariamente. No, no, la vamos a vender, va a salir. Eh, es una, zapantilla tru, una pastilla trucha. Trucha. Compramos este pastilla, hacemos un envase y le ponemos a Vigol. A perfecto. Es una pastilla... Y como la toma... gente por ahí toma un placebo y se cree que es verdad, por ahí se cura. Entonces, ¿para quién está indicada... El avivol que acabas de... Inventar. Bueno, este, dijera Pepe Arias, un viejo cómico. Dice, para los pelotudos, ¿viste? O como dirán los, los adolescentes ahora, para los boludos. se boludo, toma la pastilla, boludo. Fue nuestro queridísimo Hugo López, nuestro colifato ilustre y fue nuestro elogio de la locura. si fuera un sueño pero que nunca termina que se pierde con el tiempo y buscaré oye mira buscaré Un mensaje de alegría, de alegría punto lavaca punto org